a hablar de 60 en alto riesgo, no en desnutrición, y, y se disgustaron por esa noticia, entonces nosotros los invitamos, yo los acompañé en estas veredas, ellos después continuaron en otras veredas, pero no se ha podido hacer un rastreo de familia por familia, y nos resultan 19 niños en alto riesgo, uh -huh. y 7 en desnutrición crónica.